buenas tardes buenas noches lo que sea que esté pasando por allá por donde estén ya sea en el infierno o en el paraíso no me interesa muchachos pero lo que sí me interesa es que se le estén pasando bien chipocludo crudo eh, en otra semana más en otra semana más que comienza claro que sí como no controbuso hay que ser optimistas señores hay que hay que ser optimistas porque a veces la vida es medio pinche, ¿no? digo uno quiere cosas uno se esfuerza por cosas uh, Trata de sacar Las cosas bien ¿no? Así como todos nuestros Cuatachones de Equipo Radio Que tratan de hacer lo mejor posible Para que este programa Y para que todos los programas que aparecen en Equipo Radio que sean lo mejor para ustedes eh, Ya Ya es, eh, Próximo Próximo a que vamos a tener Un eventillo por acá Eh, seguramente les van a estar eh, dando muchos más informes en los demás programas el día de mañana si no me equivoco tenemos el Hip Hop For All que bueno que lo escucharon la semana pasada mucha gente eh, sigan escuchando porque seguramente el... ahorita que han encarrerado el MC West, no luego deja, deja de hacer el programa durante dos años y luego ya no sabemos qué tranza con él pero bueno, hablando de esta onda de ser optimistas muchachos Fíjense, qué mejor que ser optimistas, eh, como diría eh, Brandon Flowers y David Coney, uno pues vocalista y el otro guitarrista de la banda The Killers. Y es una dedicada a el señor optimista, como dirían eh, muchos por ahí. Eh, Mr. Brightside. Mr. Brightside es, es una rola de la banda pues, estadounidense, The Killers eh, Fíjense que es esta rola pues, producida por los miembros de la banda eh, en conjunto Y también eh, Jeff Saltzman Tiene ahí esa onda es, esta, esta rola Mr. Brightside fue una de las primeras rolas compuestas en sí por toda la banda de Killers fíjense. Eh, Y fue creada por eh, Brandon Flowers y Jeff Conning, como ya les había dicho Ellos son los que la lo escriben. Y bueno, obviamente que hay muchas eh, cosas eh, dando vueltas con respecto a esta rola. Hay, hay un video extra para Europa y hay otro para América. Pero bueno, esos son cosas que ya discutirán ustedes porque ya se nos vino la rola encima. Hay que ser optimistas, señores. Mr. Price, hay de Killers. Estos celos, como diría... Como diría Don Chente Fernández. Estos celos. Eso fue Mr. Braggside de The Killers. Eh, qué, qué buena rola, la verdad a mí en lo particular. Esta es una de mis favoritas de The Killers. Eh, muy buena. Fíjense por ahí, eh, incluso Unilever. Eh, usó esta rola de, de fondo para, para un comercial de... Si no mal recuerdo, de champú y acondicionador. <risa> Pantene, provecho Bueno. Pero bueno. A fin. A fin publicista, ¿verdad? Eh, pues esta rule es demasiado buena. Tan buena que bueno, ha sido pues cobereada por.. Eh... Imagínense por Polank. ¿eh? Por Follow Boy. Y.. por McFly, si no me equivoco. Y también por Polank. Qué chistoso, ¿no? Me imagino a Polank ahí. Eh. Cantando You Are My Destiny Pero también Vladimir Mr. Brightside Bueno muchachos eh, siguiendo con esta con este rol de la de la música que vamos a escuchar aquí a continuación eh, Fíjense Ah por cierto estamos escuchando a Interpol que eh, eh, va a venir Va a venir a México Ahorita les digo bien la fecha en la que en la que Interpol va a estar aquí en México Eh, y no precisamente buscando al Chapo Guzmán, ¿verdad? <risa> Pero bueno, nos eh, pidieron desde hace ya, un tiempecito, ¿no? Ya, ya, tiene, ya tiene un tiempecito. Esto es del favorite world del oh, miren hasta me trabo, ¿eh? hasta me trabo. del favorite world nightmare, eh, la pesadilla favorita, ¿eh? El segundo álbum de estudio ya de los eh, Arctic Monkeys eh, Este eh, que salió por, por primera vez en Japón Por ahí del 2007 eh, Están re buenas estas rolas Este disco en especial me gusta bastante En la mayoría escrito por Alex Turner eh, eh, eh, Pero bueno eh, Muy bueno este disco La portada, fíjense que a mí en lo particular No me gusta demasiado Creo que los Arctic tienen mucho más eh, creatividad para otro tipo de portadas Pero este disco cumple, cumple en lo musical Y creo que tiene muchísimas lecturas alrededor de esto eh, Principalmente lo que vamos a, a, a escuchar hoy Híjole Es eh, algo... Es que seguramente a todos nos ha pasado muchachos Que seguramente por ahí debe de haber algún que hubo escucha Que anda en la depresión, que anda down Y que necesita de un momento para decirle a esa persona ¿Sabes qué? Dame un golpe en, la, en el hocico Y mándame a volar Que eso es lo que quiero, hazme un favor ¿no? Do me a favor de Arctic Monkeys Eh, dedicada para muchos que escuchas que andan por ahí ahorita regresamos para mandar saludos los, eh, los arctic monkeys do me a favor regresamos aquí en el transistor She was inside Forcing a smile And waving Ah que buena rola de los Hard Tip Monkeys, eh, eso do me a favor eh, Por ahí como les había dicho ya en el, eh, en el Favorite Wars Nightmare Hay muchas rolas que están eh, bastante buenas De hecho el EP que hicieron de Brainstorm eh, Obviamente incluye esa rola de Brainstorm y esta también Eh, This for Dangers También se las puedo eh, recomendar Flores and Adult Sense, obviamente Y eh, This House is a Circus eh, Yo creo, a mi parecer Muchachos, que son eh, las dos Rolas que, bueno eh, Yo creo que Pues son las mejorcitas de, del Disco, pero en, en, en su Totalidad está muy bueno Está muy bueno, eh. está muy bueno. Eh, Y tan bueno estaba que en su primera Semana el, el álbum el, eh, Cuando salió a la venta eh, vendió por ahí, algo así de más de 200.000 mil copias me, me parece tal y como sucedió por ahí el, el, el en el whatever people say I am that's what I'm not eh, que se habían lanzado apenas el, bueno en el 2007 pero el 16 de abril bueno por ahí este se asemejaba a eso eh, decían decía Alex Turner que eran como Pues las rolas eran muy diferentes A las de la última vez ¿no? O sea, las de este disco que les acabo de mencionar las del de Whatever People Pero bueno, yo creo que sí Hay un cambio bastante eh, marcado Pero bueno Ya será opinión de ustedes El hecho de que este, Lo descarguen Por ahí de la iTunes De la iTunes a, este, Porque no, no apoyamos la piratería No, no apoyamos la piratería, entonces. Este... Ya será cuestión de ustedes que, bueno, pues nos digan qué les parece. Eh, y precisamente con este esta rola voy a mandar este saludos afectuosos eh, a todos mis cuatachones allá del Archer Troy. Por allá a al, mi cuate El Circu, a, a mi cuatachona Marisol, a Gloria, a Pau 1, a Pau 2 y al señor Ivani. Espero que algún día venga por acá. A grabar con nosotros este Y bueno Al tío Eric Al tío Eric que tantas enseñanzas ha dicho sería bueno que tuviera una sección el tío Eric Acá en el transistor Pero bueno, saludos a todos ellos Saludos a toda la raza del IMP Que por ahí vamos a estar la próxima semana eh, Tenemos un asunto pendiente con el IMP eh, También Obviamente hablando del MP saludos a, a A Belén, saludos a Pagua, saludos a A el Regio Este, y saludos a la Fer A mi cuata choncilla Fernanda Fernanda Adad Que tanto nos andaba pidiendo esta rola Y todo por eso, todo porque nos cae re bien Y para muchos amigos que también nos habían pedido Que tuviéramos un poco más de los Strokes Eso es lo que viene de, de, directamente Desde Roman Fire Y no, no, no, eso no es Reptilia. Eso es, adivinen qué Sí, sí, sí, I Can't win Y ahorita les digo por qué la pusimos Solo aquí en el transistor, muchachos. ¿Dónde más, caramba? ¿The strokes. I can wait. I can't win, I can't win the, the strokes. Fíjense este rato hablamos precisamente de eso de del de eh... híjole. De toda esta onda del eh, optimismo. <risas> Un poco irónica. La rola que habíamos puesto al principio de The Killers. Y bueno, esta eh... Pues obviamente habla un poco también de la frustración que a veces se siente, ¿no? Eh, eh, esa eras tú sobre la montaña, ¿no? allá solita y rendida Y caminando, eh, riendo, riéndote de la vida, decía eh, Riéndote de la vida que estás desperdiciando eh, Híjole, qué buena rola Y también qué buen disco, qué buen disco, de Roman Fire De donde salió, pues yo creo que la rola más conocida de The Strokes y la más usada y la más choteada que sería Reptilia hay hay una hay un cover de de Reptilia que está interpretada por este, The Punch Brothers y está hecha completamente bueno interpretada completamente con el, con banjos así es con con banjitos no me acuerdo no me acuerdo cuál es el disco que ...que tienen estos monos... ...pero búsquenla en el... YouTube, ...en el... Eh, ...en el YouTube... ...búsquenla... te van a llevar una gran sorpresa... ...está muy bien hecha... ...y ese... ...como un... Eh, ...como un acustiquín... Eh, ...de los Punch Brothers... Eh, ...pero bueno... ...ya que andamos en estos lares muchachos... ...ya que andamos en estas... Eh, ...ondas... ...les invito... ...los invito... ...a que se unan a las redes sociales... ...que tenemos... ...que se unan al Facebook, que se unan al Twitter... ...búsquenos en el Facebook, nada más ahí estamos como... Cubo hubo radio... Eh, ...póngala ahí... ...ya vamos para los 250 seguidos, seguidorcillos... ...nos falta un poquito, nos falta un poquito... ...pero créanme... Eh, ...cada uno de ustedes... Eh, ...pues eh, va alimentando esta comunidad... ...y por cierto que para lo que nos ha ayudado... Eh, Cubo radio en el Facebook... ...es para contactar a muchas banditas... ...que van eh, saliendo... A muchas bandas que, que están comenzando y que bueno pues tienen hambre de, de, de sobresalir y que requieren un espacio. A todas esas bandas muchachos, no importa lo que toquen, así sea cumbia, salsa, este rock, eh, lo que sea muchachos, no sé por qué escogí eso estas cumbia, salsa y rock. <ríe> lo que sea, eh, recuerden que en el equipo Radio tienen un espacio y van a tener siempre siempre un espacio eh, nada despreciable. Son bienvenidos Contáctenos por ahí Por el Facebook O por el Twitter ArrobaCuboRadio.com No, espérate Como que punto .com radio Y ya nos contactan por ahí Y pues nosotros Nos encargaremos de Llegar a Ahora vamos con otra rola La última del programa Y vamos a aumentar el ánimo, ¿no? ¿Qué les parece eh, al... están escuchando De los Kaiser Chips Del Your Trolley Angry Move Regresamos aquí en el transistor Kaiser Chiefs y eso fue Ruby, eh, qué buena onda, ¿no? qué buena onda este los Kaiser Chiefs. Fíjense que esta esta rola tiene, pues tiene datos muy curiosos porque estoy completamente seguro de que ustedes ni sabían que en la onda del fútbol la usan muchísimo para porras allá en en Inglaterra. Fíjense que, eh, eh, por ejemplo, en Europa, allá en este, para, para apoyar al Celtic, eh, bueno, en, en Inglaterra hay dos eh, equipos de fútbol, de hecho, donde jugaban mexicanos. El Fulham, donde jugaba Carlos Salcido. Eh, está el Manchester United, que es donde juega el Chicharito. Eh, también está el Everton, por ejemplo, el Chelsea. En estos cuatro equipos de allá de Inglaterra usan esta rola para una porra. Por ejemplo, en el Fulham dicen eh, Bowie, Bowie, Bowie, Bowie, Bowie, que es de en, con referencia a Merwaza. Eh, en el Everton es Luis, Luis, Luis Aja, de Luis Saha obviamente. De, y en el Chelsea es David, Luis, Luis, Luis, de David, Luis. Y ya para el Manchester United también lo utilizan con el clásico, ¿no? Rooney Rooney Rooney Rooney para referirse a Wayne Rooney. A que ni se la sabían. Eh, también en el en el Celtic, donde juega, o bueno jugaba. O no sé qué tranza. Este. Ay, siempre se me olvida su nombre, este mami. Pero bueno, un jugador mexicano que no bueno, ni me acuerdo. Este. Shune, Shune, Shune, Shune. Suk haciéndose referencia a Sunsuke Nakamura y bueno hay muchos que lo utilizan así en el Sound Tom eh, para Rudy Rudy Rudy Rudy para Rudy Skacer Qué chistoso no este qué buena onda esto pero bueno este ya les habíamos dicho que los Kaisers eh, de los Kaiser Chiefs que estuvieron eh, el 24 y el 25 de junio ¿no? eh del 2007, la última vez y bueno, también aquí en, eh, en este año, pues obviamente la visita de los cash, Chiefs a México no se podía hacer esperar ah, les debía la fecha de Interpol Interpol, pues ya el 28 de junio, en el Palacio de los Deportes este, busquen sus boletos ahí en la página esta que no que nos pone cargos increíblemente caros para pagar los boletos, ahí busquen ahí están los, los boletillos bueno muchachos, esto ya es Todo por hoy. Este. Pues eh, ya no hay más que agregar. Más que, que yo les extiendo un saludo. Cordial. Entonces espero que nos veamos la próxima semana. Porque créanme, créanme. Este. Pues que yo disfruto haciendo esto. Y espero que ustedes también disfruten un tantitito. De lo que hacemos todos los miembros de Real Radio Mañana. No se pierdan el hip hop for all. Este va a estar re bueno. Y creo que tenemos noticias acerca de un evento del sábado. Así que manténganse al pendiente porque esto se va a poner re bueno. Yo soy Juan Mendoza, muchachos, eh, cuídense mucho. Sobre todo las bolas, porque duele. Bueno, ahí nos vemos. ¡Ay! En eso desperdicié mis últimas horas de vida.